Fénico Taxi te informa que a partir de este momento inicia el programa El Asesor Automotriz Fénico Taxi RL Con los especialistas, el ingeniero Carlos Ordóñez, Giovanni Mena y Alejandro Salmerón Para dar respuesta a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo Y cuáles son los repuestos que debes comprar Haz tus consultas llamando al 22 22 36 46 o al whatsapp 84613446 Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL La voz del taxista 22 22 36 46 la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30. Damos inicio a nuestro programa el asesor automotriz Fénico Taxi RL dándole la bienvenida a nuestros asesores. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días, don Omar, don San Verón. Eh, agradeciendo a Dios por este miércoles que nos está prestando para compartir todo nuestro conocimiento, quería, quería también saludar a los ganadores de, del Facebook y el día que tuvimos, el viernes también, felicitarlo y que siempre estén pendientes de nuestro programa eh, Buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días Omar, buenos días Giovanni efectivamente eh, un poco eh, compartiendo esa felicidad para los para los, todos los que fueron beneficiados con el sorteo Y como decía Giovanni, pues lo importante de esto es de que sigan participando, que nos sigan escuchando. Y con toda eh, humildad, pues siempre nosotros poderles colaborar y ayudarles en cualquier inconveniente que pueda estar a nuestro alcance. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30. Hay un amigo, dice, yo quisiera que lo asesore... Compartieran Cómo es ese asunto Por ejemplo Del BIM Que traen cada los vehículos Porque de repente Me dicen Vos andas haciendo trámites Y de repente Me dice Te das cuenta De que te rechazan Porque eh, el, Un código X Que no te explican Dice Te dicen que está malo O simplemente Te dicen que ¿Cuál es el BIM? Y al fin y al cabo Dice Uno sabe Del BIM Pero no No no conocemos A ciencia cierta Qué, qué es lo que Esa lectura Nos ofrece Como Como información Así y por supuesto nosotros comentándole a nuestros asesores hoy vamos a iniciar nuestro programa hablando un poco sobre qué información es la que nos da la nomenclatura del bin ok sí es importante eh, saber de estas cosas porque cuando uno va a hacer eh, a, a sacar su circulación del vehículo Eh, en hechas eh, la circulación presenta el, el número hechas así en donde ellos viene un, un sinnúmero de nomenclatura alfanumérico o sea que son números y son letras entonces esto in, indica eh, la procedencia desde el vehículo él indica el ciilindraje del vehículo eh, indican en eh, un sinnúmero de información que trae que esto hace pues que y eh, eh, las autoridades pues los toman en cuenta para dar ese, esa circulación y se le llama se le llamabing eh, ven el vin en inglés vehículo identificación numérica del vehículo es un código alfanumérico que brinda información del modelo del vehículo año motor transmisión así como los códigos del color de la carrocería es único para cada unidad fabricada, eso o sea, cada vehículo trae su número BIN específico. El mismo está compuesto por una secuencia de identificación constituida por letras, números y en otras palabras el ADN del vehículo. Es como cuando uno tiene el ADN, eh, eso es único en la persona. Bien, el eh, está compuesto por 17 caracteres, el número 1 es eh, el, el identificador del, del fabricante, el número 2 la descripción del vehículo el número 3 el código de seguridad año del vehículo el 5 es código de la planta el 6 el número de producción por ejemplo hay una hay una nomenclatura que dice malan 51 c p 9 m 21 39 42 un, un montón de números mira uno ahí, y, y letra verdad entonces el identificador del fabricante vamos a determinar la, la, las tres eh, primeras letras eh, bueno la primera parte está compuesta por los tres primeros dígitos puede ser letra pueden ser números recuerden que el primero identifica eh, dónde fue la manufactura de ese vehículo la marca del vehículo y el tercer lugar el tercer dígito se encuentra el tipo del vehículo Por ejemplo, eh, si su circulación en el chasis comienza con MAL está hablando de que es un vehículo fabricado en la planta Hyundai Motor de la India. Luego eh, los otros tres siguientes, eh, siguientes dígitos hablan hablan referente a la descripción del vehículo pero no sé, vamos a vamos a describir primero los lo primeros tres dígitos eh, por ejemplo, como decíamos, si la circulación comienza con la, la primeros tres dígitos que es m l la M significa que fue fabricado en, en, en Asia, en la India la A significa que la planta Yunday motor de la India vamos a atender la siguiente llamada Buenos días, su nombre. Adelante. Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días. Ok. La voz de una mujer hoy pero no... Sí, sí. sí. Bien, entonces... La primera letra, la M, hablábamos que es de, de, de Asia, la India. Si comenzara con A, fuera la planta en África. Si comenzara con K, sería la planta de Corea del Sur. Si comenzara con M, Turquía. Eh, con P, sería África, eh, precisamente Egipto. Si fuera con T, Europa, República Checa. Si, fuera, si comenzara con el número 2, Canadá, si comenzará con el número 3 sería Norteamérica o México si comenzara este con el 5 eh, fuera precisamente Estados Unidos y si fuera con el 9 eh, sería América del Sur el primer número primer dígito, el segundo dígito que la posición 2 eh, habla del fabricante si comenzara con A, fuera Hyundai Motor India si comenzara con C, fuera Sudáfrica. Hello. Si comenzará con sí, con D, fuera la planta de Rosling, Sudáfrica. Si comenzará con E, eh nombre? Hyundai Motor Egipto. Si comenzará con H, la planta de ensamblaje de Bromont, Canadá. Si comenzará con L, sería Aus, que, que es la parte Turquía. Si comenzará con M, pues eh sería eh, Hyundai Company corea del sur si fuera la n eh, y una motor alabama eeuu y si fuera el 5 pues eh, sería en anápolis brasil ese sería el segundo dígito el tercer dígito por la tercera posición si fuera la p fuera en eh, tucson si fuera la h eh, eh, no está, no estuviera hablando perdón el tercer dígito Está hablando del modelo del vehículo. Entonces, si fuera con P, fuera de pasajero. Si fuera con H, eh, fuera también de pasajero. La, eh, la A, eh, fueran vehículos livianos. La L, eh, vehículo de motor ligero. La F, furgoneta o camión. La J, minibús autobús. Y la 8, vehículos multipropósito Este estamos hablando de la del tercer dígito luego de esos tres primeros dígitos este seguiríamos con, con cinco dígitos más en el ejemplo que nosotros pues tenemos aquí es AM51C eh, bien la cuarta posición habla del modelo del vehículo si fuera una fuera Accent. Si fuera una B sería Get. Si fuera una C sería un Accent 2000. Si fuera una D un Coupe en el Lantra 2001. Si fuera una una E Sonata. Si fuera una F un H100 un camioncito. Si fuera una G eh, es un vehículo eh, modelo Genesis. Si fuera una H Tiburón. Si fuera una J el Lantra si fuera una K, eh, modelo Cona y un sin número, pues eh, eh, lo más conocido sería la N eh, Veracruz, la S Santa Fe, el T Veloster, U, Excel y la W Sonata. Esa es la cuarta posición. Eh, en la quinta posición ya habla un poco más del de, de cilindraje o del, si es combustible, el tipo de combustible pero como estamos hablando precisamente tomamos ahorita eh, una, una circulación de vehículo combustible de, de gasolina entonces sólo es gasolina si fuera T, fuera una, un sonata de, de gasolina si fuera una N, un axén gasolina si fuera una N, fuera un tiburón gasolina si fuera una F, un axén gasolina si fuera una C, un Santa Fe gasolina y si fuera una S, también eh, tiburón base de eh, gasolina. Bien, en la posición 6, ahí viene eh, el tipo de, de, de vehículo. Si fuera una minivan, un hatchback, un coupe o un carro, un vehículo normal, eh, sedán. Si la posición 6, el dígito fuera un 1, fuera una furgoneta en dos, una minivan si fuera un 3 un hatchback si fuera un 4 un sedán si fuera un 5 un hatchback de 5 puertas si fuera 6 un coupe si fuera 7 un un vagón o una furgoneta que también se le conoce y si fuera un 8 fuera un vehículo un carro normal eh, en la posición 7 esto es, num, num, es un número si fuera el número 1 fuera un, un activo de tres puntos eh, si fuera eh, eh, eh, ahí es lo que indica más que todo es eh, el, lo, la cantidad cinturón de seguridad que lleva el, el vehículo entonces si fuera uno fuera activo de tres puntos si fuera dos fuera este pasivo y el resto si fuera 3 4 5 seis son los ipad que traen los vehículos en la posición 8 los que los ahí va, o sea los, los, los, los, la seguridad que trae el tipo de seguridad bien en la posición 8 el tipo de motor o la capacidad del vehículo esto está, también está denominado en letra si fuera g un 1495 cc que es un motor 4 cilindros si fuera una h fuera 2656 cc que es un doge V6, Musonata Si fuera l 1349cc Soch eh, 4 cilindros Que fuera un Accent 97-98 Si fuera una N, 1495cc Que fuera un Dodge, un Excel el, el 1500 que le llamamos nosotros Usualmente Si fuera una S 2351cc Dodge, cuatro cilindros si fuera una B eh, sería 1493cc un sonata Dodge de, de, de B6 si fuera una N sonata del 99 de 2000 perdón cc 4 cilindros si fuera una C sería 1000cc 4 cilindros 8 esa es la posición 8 si fuera la posición 9 eso es una e, es letra si fuera la letra x estamos hablando del carro que fuera del año no, 1999 si fuera una y el carro del año 2000 después del 1 al 9 se ocupan eh, se ocupan eh, los dígitos de 1 o 9 si fueran del 2001 al, al 2009 cualquiera de esos de, estos, de esos números luego caemos al año 2010 sería una a, para el 2011 sería una B para el 2012 sería una C y para el 2013 sería una D la E sería 2014 la F sería 2015 la G sería 2016 la H sería 2017 la J 2018 la K 2019 y la L 2020 la posición a A 11 eh, también está determinada con letra que ya es la eh, vuelve a decir la planta precisamente donde salió ese ese vehículo sería la a para hacia corea la echan go corea la h eh, alabama eeuu la k corea planta de kia la l en planta de kia la m chennai india la r San Pesterburgo, Rusia la U, Ulsan, Corea la W, Los Ángeles, Estados Unidos la Z, Izmir, Turquía la Z, Zoraí, Sor Corea 5, Osnabrück, Alemania esa es la posición 11 entre la posición 12 y la 17 pueden variar por, fa por fabricante los diferentes tipos de código y así este bueno eso sería más o menos la nomenclatura es importante saber las primeras tres letras que eso determina la procedencia del vehículo si es de la india de asia y así pues ahorita los mucho en nuestro eh, vendedores están capacitados tienen ya las herramientas para buscar así los repuestos en, en el sistema y así dar con esa actitud, el tipo de fabricante eh, o el fabricante que hizo ese vehículo y así venderlo los repuestos. Claro, que la, la cantidad de, de, de código que te aparecen, ¿Sí? o la nomenclatura, eh, es importante porque al final viene siendo como la parte de nacimiento del ¿no? vehículo porque cuando se incluso la compra de un repuesto en cualquier tienda, eh, lógicamente siempre tienes que presentar la circulación porque es lo que te va a permitir poder eh, garantizar que el repuesto sea el idóneo para ese vehículo, de todas las codificaciones que están presentando eh, es lógico que nos va a permitir con exactitud o seguridad poder decir dónde fue fabricado, el año, eh, la cilindrada, etcétera ¿no? pero es bastante complejo en el sentido de que como son tantos modelos Eh, y muchos números y, y muchos no nos gustan los números y estar sí. viendo entonces es complejo pero ¿sí? sí es importante porque también a nuestros oyentes ellos deben de tener toda la certeza que eh, por nada del mundo podemos andar variando nosotros ningún tipo de numeración porque al final a nosotros nos va a conllevar a, a problemas pues y lo, lo, lo otro es de que uh, cuando nosotros también eh, tenéis que tomar en cuenta incluso hasta la numeración del motor porque a veces siempre le ayuda para al, al, al que va a comprar o al vendedor poder ubicar con más seguridad el repuesto y también obviamente el comprador tiene que analizar que su repuesto sea el idóneo pues para su vehículo pero sí es importante todas esas nomenclatura manejarlas porque eh, nos va a garantizar por pues, con toda seguridad y certeza que vamos a conseguir el repuesto que nosotros necesitamos nunca compres un repuesto que donde de circulación y para seguridad la muestra es siempre importante Así y recordando y, y también este, haciendo énfasis Que eh, nuestra fuerza de venta pues tiene la información La herramienta para hacer la búsqueda de, de la circulación en el sistema Y así proveer del, del repuesto exacto Usted está escuchando el programa La Voz del Taxista Estamos en el segmento El Asesor Automotriz Fénico Taxi Y por supuesto vamos a escuchar un tema musical Tercer Cielo Yo te extrañaré, un tema solicitado por nuestro hermano cooperativista Leonel Orozco. Ahí está sonando tu tema, campeón. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas. Lo que parecía no importante son las que más invaden mi mente al recordarte mm, ojalá pudiera se volver el tiempo para verte de nuevo para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traiste Nada te llevaras Solo Lo que había dentro mm. Ojalá pudiera volver abrazo quiero que soltarte pero hey, hey, hey, hey. comprendo que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado que ha llamado vas a estar en su lado oh, oh, oh, oh. así el lo quiso Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabroso y jugoso niño dormido. De la Navidad al Año Nuevo, bien montado. La tienda de repuestos Fenicotaxi RL Sucursa león Te invita a participar en la fabulosa rifa De una moto Yamaha 125, 0 kilómetros Y muchos premios más Por la compra de 600 Córdobas Reclama tu acción Y el próximo 19 de febrero En celebración del Día Nacional Del Cooperativismo Tú puedes ser uno de nuestros honorables ganadores Patrocina Fenicotaxi RL ...y Aceites Valvolín... ...la Central de Cooperativa de Transporte... ...Solidaridad y Desarrollo RL... ...Único Tacma RL... ...Único Tacmas RL... ...Único Tacsur RL... ...Único Tacsoc RL... ...y Único Tal RL... ...recomiendan a los cooperativistas pinolero ...y a la ciudadanía en general a que unamos esfuerzos como nación para evitar contagios como el coronavirus que nos expone a la muerte. Es vital mantener nuestro sistema inmunológico con los niveles de defensas óptimos. 1. Ingerir alimentos que contribuyen a que nuestro organismo alcance los niveles de inmunidad máximos para prevenir el contagio, verduras, frutas, legumbres y tomar suficiente líquido. 2 hacer ejercicio físico 3 diabéticos haciendo su mejor esfuerzo por controlar sus niveles de glucosa 4 hipertensos rigurosamente tomando sus medicamentos ingiriendo suficiente agua 5 atender con responsabilidad el sobrepeso 6 garantizar el constante lavado de manos con agua y jabón con el uso del alcohol. 7. Usar mascarilla desde que salimos de nuestras casas y cambiarla al menos cada cuatro horas. 8. Guardar entre personas la distancia recomendada. De esta manera evitaremos el contagio. Protegemos nuestra salud y nuestra economía. La familia Fenicotaxi RL contribuyendo al bienestar de los nicaragüenses. Fenicotaxi, un bastión del cooperativismo nicaragüense. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 57 minutos. La voz del taxista. 22 22 36 46 La línea telefónica de su programa La Voz del Taxista Programa que transmitimos de lunes a viernes De 8 de la mañana a 9 y 30 Hoy miércoles El asesor automotriz Fénico Taxi RL Estábamos compartiendo ¿Cuál es la información que nos da Los números que componen el El BIN o el BIN Sí, el BIN o el sí. BIN ocho, sí. Sí, es que, eh, Omar, para que se entienda bien, ¿verdad? Eh, a veces, tal vez por falta de información, cuando le dicen tal vez al, al propietario del vehículo, busque el número 20 Entonces, una vez ha estado como habituado cuando te hablas de chasis, es lo mismo. Entonces, a veces te ponen en la circulación, algunas veces te ponen el número 20 lo llenan con la misma nomenclatura en la parte de chasis, es lo mismo, ¿verdad? Sí, otras veces va en la parte delantera donde va el tablero lleva una etiquetita creo que sea más en un vehículo americano y entonces eh, esa esa etiqueta vos desde la parte exterior lo podés apreciar, puede podés revisar pero hoy en día, la mayoría de los vehículos pues hay unos que van en la parte interna donde va la, la coraza, en la parte de abajo o va por el asiento pero impregnado, va grabado eso, no va eh, muy superficial pues, efectivamente que eso permite que con toda seguridad con toda certeza, esa numeración pues la, la es la que se refiere al vehículo que ellos están chequeando pues. Y es importante, además de eso, que siempre eh, Nuestros oyentes, por nada del mundo, deben andar a alterar ningún tipo de número Porque cuando vos llegas y haces algún tipo de cambio O vendes el vehículo Generalmente vas eh, eh, a la policía vas a tener algún tipo de problema pues Obviamente por la irregularidad que va a presentar pues Entonces lo más idóneo es conservar la originalidad de, de esa nomenclatura Y no hacer ningún tipo de, de variación, pues muy importante. Otro tema que queremos abordar en esta mañana es algo que tiene que ver con la responsabilidad social ciudadana. Y es de que muchas veces nosotros creemos de que el cuido de nuestro medio ambiente es responsabilidad de otros. Muchas veces creemos no, son las empresas. Y no es así, lamentablemente. ¿Va? Tenemos que darnos cuenta de que un vehículo ...de que no anda carburando bien en un vehículo que está contaminando nuestro medio ambiente. Imagínense ustedes, si... ...voy a decir un número cualquiera, ¿no? Si de... ...un millón de vehículos, 200.000 no andan funcionando correctamente y están contaminando... ...¿qué va a ser de nosotros en el futuro inmediato? y por supuesto hay una inquietud ¿verdad? de amigos oyentes me dicen hombre yo me he fijado dice de que cuando baja en la calle donde puse que tiran humo negro pero negro negro negro porque buses que tiran un humo así medio medio blanco es decir te encontrás con distintos colores ¿verdad? Que sale el humo de los escapes de los vehículos. Sería importante decir que hablaran de eso. Por supuesto que no vamos a hablar de eso, pero vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Omar, salud. Buenos días, mi hermano. Eh, saluda a Carlos y a Ay, no, a Inohami y a Alex. Este Omar, fíjate que este... el señor me sigue a la respuesta. Esta hermosa nación, señor Omar, este es muy importante manejar los códigos de los de los, de los carros los Lo único que yo considero, pues, es mi punto de vista, hermano, que este era eh, este vinieron haciendo los cambios porque ahora este o se cayó nada más, todo cayó. Se habló de los chinos no como no pasó por, por los rasgos pues por los rasgos chinos china pues este porque existe japón y de Corea estoy hermano a mí no me gustó como ahora te hacen vehículo en otro país ah, por mucho que me digan a mí de que que has que que siguen los mismos estándares de calidad y que hacen vehículos de calidad a mí no me convence pues, hermano Pero esa es mi opinión, hermano. Ah, pues no quiero atrasar a alguien que está llamando. Hasta buen día, hermano. Ok, hermano, gracias. 22, 22, 36, 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a diario de 8 de la mañana a 9 y 30. Recuerde que si usted anda buscando el combustible más barato de la capital, no siga dando tantas vueltas. Diríjase a la estación de servicio Fénico Taxi, que está ubicada en la Casa El Obrero, una cuadra hacia arriba. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Entonces les decía de que efectivamente todos aquellos que tenemos vehículos ¿verdad? tenemos una responsabilidad y es, de, es hacer que nuestros vehículos efectivamente funcionen ¿verdad? de la manera más óptima. Con ello nos garantizamos no cuadrear en la calle, Con ello nos garantizamos ahorrar nuestro dinero, ¿verdad? porque en la medida de que nosotros le damos un, un correcto mantenimiento a nuestro vehículo, estamos haciendo que nuestra inversión nos rinda. Pero además contribuimos ¿verdad? de una manera muy objetiva a que no haya una contaminación en la cual mañana nos enferme a nosotros, a la tierra, a nuestra agua. Y por supuesto, vamos a estar hablando de acerca de esto en esta mañana. Sí, Omar. Bueno, creo que bueno es importante este tema porque eh, eso ya tiene mucho tiempo en el que eh, se ha venido insistiendo en contribuir a lo que es la disminución. Eh, eh, prácticamente es un impacto que se está teniendo a nivel mundial porque la contaminación vehicular, eh, bueno, es tan, tan grande que en algunos países efectivamente que ya los comportamientos de, de, de esas emisiones pues tienen unos efectos pero bastante fuerte y te quiero decir que por ejemplo eh, la mayor parte por ejemplo el 90% de la energía utilizada pues, en todo lo que es la parte del transporte eh, estamos hablando de los hidrocarburos de cada país eso en la contaminación atmosférica resultante de esa actividad tiene por ende un impacto pero visible y significativo pues más eh, por ejemplo si nosotros tomamos en cuenta de todos los contaminantes y te puedo mencionar eh, efectivamente tenerlo los hidrocarburos los que son los dióxidos de azufre eh, dióxido de, de, de carbono el ozono entonces etc pues, hay una cantidad de, de, de contaminantes que nosotros efectivamente la, eh, mucha gente dice yo no lo miro o solo mira cuando hay un negro tal vez en los buses pero eso son otro tipo de situaciones, pero obviamente contamina, pero eh, es preocupación y te puedo mencionar cuando, por ejemplo, eh, hay en algunos vehículos, por ejemplo, la vos miras, que hay presencia de humo negro, a veces miran un humo blanco, a veces se mira como tal vez un humo eh, como azul, entonces hay algunas eh, situaciones de los vehículos donde pueden también eh, atacar para eh, disminuir esos contaminantes y te quiero mencionar por ejemplo eh, hay vehículos casi más se en los autobuses, eh, vos miras el humo negro, entonces pero eh, si vos revisas cuáles sean tal vez las causas de por qué me está emitiendo ese tipo de humo, obviamente nosotros en muchas ocasiones hemos insistido en que tienen que revisar todo lo que es la parte de filtro, el turbo, la parte del escape e incluso el eh, Influye mucho también aparte del freno motor, eh, los inyectores, bomba inyectora, etcétera Pero para cada uno de ellos, de acuerdo a ese comportamiento, hay que hacer algunos tipos de revisiones que nos va a permitir poder ayudar a contribuir que la contaminación se disminuya. Y lo otro es también, Omar, de que tengamos esa responsabilidad de no andar omitiendo algunos tipos de piezas que te dicen, quítasela porque vas a economizar o eh, te va a trabajar siempre el vehículo en las mismas condiciones eh, uno es el catalizador eh, otros le eliminan si no te funciona el sensor de oxígeno y eh, o a veces dejan directo el fan todo eso eh, va sumando porque al final el comportamiento del motor obviamente él va a trabajar pero va a haber mayor consumo de combustible y los efectos obviamente los recibe el medio ambiente y ese es un impacto, una carga fuerte la que tenemos que es también importante eh, si nosotros por ejemplo hay, hay automotores que te presentan ese humo como azul entonces vos decís tengo que revisar los niveles de aceite la parte de la compresión y eh, algunos aspectos que me van a permitir a mí para que él funcione en buenas condiciones y otro también color que te da es el color blanco que son temperaturas bajas del motor y ahí te influye lo que es la parte que también nosotros en su momento mencionábamos que era el termostato. Un vehículo nunca va a llegar a su rango de temperatura si el termostato está eliminado o el fan anda directo. Entonces, eso hace un impacto también en el medio ambiente porque la emisión por lo que hacen no son quemados eh, en su totalidad. Y, y te quiero mencionar esto que también a veces cuando nosotros instalamos bujías, o chisperos que no son los adecuados a un vehículo Porque te dicen, vendeme el chipero X, te dan chipero NGK, de buena marca, pero no te están dando de acuerdo a la nomenclatura del chipero. Te puedo mencionar así el BPR-5S, BPR-6S, dependiendo del modelo. El Nissan creo que anda como el 11, no recuerdo, pero sí, tenés que revisar la nomenclatura y conforme la circulación compra. Porque los chiperos tienen un gran eh, eh, funcionamiento en el impacto un, para poder... Un grado de temperatura para claro, poder... A veces si eh, En la recámara quedan moléculas Que no se queman Obviamente todo eso va al medio ambiente pues Sale, tiene que salir Pero me parece a mí que debemos también de ser responsables En hacer el uso y las aplicaciones De los repuertos adecuados Y no eliminar piezas que Nos vayan a, a, a más bien a, a deteriorar el vehículo Y también a impactar en lo que es la parte del medio ambiente Que creo que esa es una responsabilidad mencionaba Omar de todos nosotros Y que debemos de de buscar cómo ir sumando para tratar de impactar y disminuir un poco lo que son todos esos contaminantes que tenemos en el medio, pues. entonces hablábamos del humo blanco que te decía que era son temperaturas bajas eh, a veces tenés también combustibles contaminantes, como contaminados eh, la sincronización de lo que se conoce como la sincronización de inyección y a veces cuando tenés también compresiones deficientes todo eso al final va en, en, en una, un comportamiento de Irregularidad pues, en el funcionamiento del motor. Y si vos te fijas también, hay un gran error, Omar, eh, en los vehículos que siempre insistimos y vamos a seguirles aclarando a nuestros oyentes, de no hacer ningún tipo de modificación en el diámetro de la salida del escape. Vos reducís, eh, eliminás este catalizador, eh, modificás cualquier cosa en la salida del escape y también todo eso viene a deteriorarte el vehículo y también a impactar un poco en lo que es la parte de, de lo que estamos nosotros queriendo lo que es el medio ambiente y lo otro también te, te quería decir Omar era que nosotros eh, deberíamos de eh, a veces bueno la sugerencia hacerle pues tal vez a la policía es de que si sí, exigirle a los buses que ellos deberían de cumplir con las normas que ya están establecidas donde si vos te das cuenta toda la vida Bueno, ya tiene ratos pues, Donde se les había ellos orientado Que los tubos de escape Tienen que ser de manera vertical Y si vos te fijas ahora Más bien por piquete se los hacen en los dos lados Y se los ponen de manera horizontal Y vas mirando la cantidad de humo Que, que va saliendo Y obviamente que también Falta de la, la, la, la, la, la, la insistencia A veces, por ejemplo Si un policía determina que un autobús Tiene su emisión de gases Pero mira que está volando tanto humo negro Pero pues, o se la quito y busco como decirle usted vuelva a hacer esa emisión porque efectivamente no, no está, está cumpliendo cumpliendo, no sí. está cumpliendo con lo que se le está exigiendo y al final solo es un requisito que se está llenando pues. pero creo que digamos bueno todos los que componen o conforman a parte reguladora del transporte deberían de hacer su labor para que nos ayuden también a lo que sería a, a tratar de disminuir esta parte de los que son los contaminantes Fíjate que casualmente hoy nos llamaba nuestro hermano cooperativista Lionel Orozco y me decía, por ejemplo, de que en uno de los medios, en la primerísima, el Chele Gribby estaba atacando fuertemente al sector transporte y decía que efectivamente hay problema. Entonces me decía Lionel, lo que parece que no conoce, el Chele Gribby es de que el responsable del IRTMA, el licenciado Amaru Ramírez, el vicepresidente del MT, el vice el secretario Sí, de, de, del ministerio, el viceministro del de Ministerio de Construcción y Transporte es eh, exactamente Amaru Ramírez ¿verdad? y el asesor directo ¿verdad? del compañero Fidel es Amaru Ramírez ¿verdad? entonces efectivamente la hay problemas en la actividad del transporte eso no es ninguna novedad, nosotros lo venimos diciendo aquí día a día ¿Va? sobre efectivamente la parte de la falta la falta de control ¿verdad? la falta de control en relación a las operaciones del taxi que eso lo venimos diciendo y no nos vamos a cansar y eso que por ejemplo nosotros vemos a los buses que eh, con es, invadiendo de, de, de todo tipo de colores el humo esa es una responsabilidad es decir eso ni siquiera necesitas hacer conciencia porque en nicaragua también es firmante ¿Va? de los acuerdos de protección del sistema ecológico ¿va? entonces efectivamente cuando vos ves un bus va tirando su malera ahí te das cuenta de que no hay ¿va? ningún tipo de regulación ningún tipo de control va sobre este tipo de, de, de, de conducta y por supuesto esto afecta ¿va? a todos los que habitamos esta nación vamos a escuchar un tema musical en esta mañana un tema, ¿cómo está cómo está titulado el vin? Con lo con el trío Los Antares. El tema titulado A los amigos sonando en tu programa La voz del taxista. Uno por uno va la cuenta y nunca más de 10 pasamos a los amigos por amigos en todo trance les contamos por eso amigos más que amigos se les percibe como hermanos a los amigos en sus pasos se les juzgan sus defectos se les consuela en su fracaso y se comparten sus aciertos a los amigos se les quiere solo por ser nuestros amigos cuando no cuenta lo que tiene o lo que tuvo y ha perdido Alcanzan sus afectos cuando amenazan la caída A los amigos por amigos saberse serlo no hace falta No es necesario ni decirlo, ellos lo saben y eso basta a los amigos en sus pasos No se les juzgan sus defectos Se les consuela en su fracaso Y se comparten sus aciertos Por los amigos, mis amigos Porque un amigo es una gracia Por ser mi amigo, fiel amigo Solo por eso, amigo, gracias Solo por eso Amigo, gracias de la Navidad al Año Nuevo, bien montado.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 y aceites Balvolin. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express te da la hora. Las 9 y 17 minutos. La voz del taxista. 22 22 36 46 la línea telefónica de su programa la voz del taxista hay un amigo dice sería importante que nos dijeran que contamina más el combustible gasolina o diésel quién va al bateo aquí con carlito vamos a debatir este. ok entonces el ingeniero carlos ordoño nos va a explicar un poco sobre eso bien uno uno bueno eh, bueno en la introducción verdad el dióxido de carbono eh, eh, se emana eh, en, en, en la combustión del, de la gasolina. El monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, eh, hidrocarburos que no quemados y los compuestos de plomo. Eh, hay también híbrido sulfarrosos y partículas sólidas que semana más en el diésel. Sí, así es, Giovanni. En este caso... En el combustible de gasolina, cuando ya existe una mala combustión interna en el vehículo, este, genera más el dióxido de carbono, que normalmente debería ser el monóxido, porque eso se descompone más fácil en la atmósfera, pues pero el que causa el efecto invernadero es el dióxido de carbono. Entonces, este tipo de, de, de, de gas que sale del combustible de gasolina, de lo que te provoca, por ejemplo, es en las... Eh, eh, el efecto invernadero, o sea, en la lluvia, te afecta en todo lo que es el ambiente. Y el diésel también es dañino porque, digamos, todos los contaminantes que tira el diésel, eh, como es un, un producto menos volátil, eh, los gases son más pesados, más pesado pues. Entonces, al ser más pesado, se mantiene más en el ambiente y por eso, digamos, este, afecta más directamente a las personas en aparte de de que le contamina todo lo que es el sistema orgánico, los pulmones. Todo ese hollín que tira él voló respiráis y estaba manchando lo, los pulmones como que fueras un fumador. O, o cuando digamos este quemas bastante leña y absorbes todo ese humo, todo eso te viene contaminando todo el el Sí, te viene tapando todos los pulmones y ese es el efecto pues que te, te ocasiona más directamente al ser humano. No, está bien carrito pero también este quería solo complementar antes que termine el programa de que también podríamos implementar algunas reglas ahí como podríamos decir de ecológicas de que para que nos ayuden a disminuir un poco lo que es el consumo de combustible y son como unas recomendaciones en es que tengan que controlar la presión de la llanta de sus vehículos y por lo menos eh, el tanque de combustible mantenerlo con una cantidad suficiente para recordemos que también que eso de la presión que es importante que eso te hace gastar casi en un 2% menos lo que es el consumo de combustible lo otro también que sería importante mencionar es hacer los cambios de marchas eh, hay que hacerlo lo más pronto posible porque tal vez a veces va desarrollando el vehículo pero no haces el cambio en su momento si no lo hace ya a veces hay vehículos que en el tablero te aparecen el Se pasa la acero, aceleración del vehículo Es correcto, entonces tenés que hacerlo en el momento oportuno Para poder uno eh, contribuir en eso del, del impacto del, del medio ambiente También eh, lo que quería mencionarle también era reducir un poco eh, Para evitar, eh, a veces cuando vas conduciendo Prever posibles reducciones de frenado eh, Con frecuencia bueno, bruscos Sí que, que a veces también no son necesarios porque también hay quienes arrancan eh, despegan como dicen y a los 100 metros vuelven a detenerse detener innecesarios pues. y también hay momentos donde vos podas apagar el motor en caso que el vehículo tal vez no necesariamente lo tengas que tener encendido pues. fíjate que ha habido a veces embotellamiento donde vos tengas que estar en un semáforo y te volás hasta más de 3-4 minutos ahí parqueado más a la hora a la hora no pico Entonces decimos, bueno, si sé que están dando la vía, para el vehículo y tendría que esperar tal vez hasta otros minutos. Y aquí Alejandro también viene, digamos, en la parte de que tenés que mantener este, con un buen mantenimiento tus motores, los motores de los vehículos. Por ejemplo, en el afinado menor que es el cambio de cable de chispero o, o lo que ya no son de ficha, pues, revisar que esa ficha ande trabajando al 100, cambiar las bujillas también o chisperos, pues como le llaman, calibrar los mismos chisperos, porque ellos, de acuerdo al motor del vehículo, llevan una calibración. Y si uno no calibras de acuerdo a la medida del motor, eh, y, y lo hagas muy cerrado, pues muy abierto, como dicen, te va a consumir más combustible. Claro. Entonces, todo eso es parte de, de, del efecto de, de, de del donde produce más el CO2, porque ya anda quemando, digamos, así como dicen, crudo el combustible. No, no, no tiene... ...la suficiente explosión interna... ...para que ese combustible... ...se queme completamente... ...y se desecha... ...y más si anda un catalizador... ...en malas condiciones... ...o a veces mucho... ...se lo quitan... ...¿por qué? Porque a veces les obstruye... ...la salida de... de, de, de, de ...en el escape... ...pues de depresión... De ...entonces... ...ahí... ...andas contaminando 100%... ...ahí todo lo, lo que es el ambiente... ...y, y eso también se debe evitar... Sí, ...y también lo que a veces... ...cuando son cargas... ...que te excede... ...del peso del que ya tiene más o menos determinado el vehículo, porque algunas veces en una subida, por ejemplo, si vos llevas estos cinco pasajeros, es posible que tal vez, va a subir con cierta oposición eh, obviamente por la carga, pero si lo va excedido de peso, efectivamente hay unos vehículos que los vas a subir hasta en primera, pues, y te imaginas la cantidad de contaminante que va a emitir, pues, porque lo va, lo va sometiendo a un trabajo que no es el normal de él, pues, entonces, me parece a mí que es importante tomar en cuenta alguna sugerencia y recomendación. El, el, el que elemento que mencionó Carlito, que es el catalizador, es una pieza fundamental para el medio ambiente con los vehículos modernos hoy en día. Porque él está compuesto, eh, le, le, lo llama, lo hablamos la, la otra ocasión, está compuesto por metales preciosos que esto ayudan a que esto, todos estos tipos de gases salgan por el escape y ya vayan... Eh, convertido ya vayan este, tratado al medio ambiente sí, Es muy importante eh, no evitar cambiar o, o, o eliminar completamente el catalizador que eso es lo, lo, la última tecnología, podríamos decirlo, eh, para el medio ambiente Y en las tiendas de repuestos de Fenicotaxi encontramos catalizadores Así es, ahorita tenemos para los motores 16 válvulas ¿Qué hora es? Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las nueve y 25 minutos. Nueve veinticinco minutos en la mañana, nueve veinticinco minutos en la mañana. Pienso de que cada uno de los hombres y mujeres que tenemos vehículos, sea de trabajo o vehículos de uso particular, Debemos efectivamente apropiarnos ¿va? De cuál debe ser nuestra conducta Como propietarios de vehículo En aras de proteger efectivamente nuestra vida Que es igual a decir Proteger nuestro medio ambiente Y por supuesto a las autoridades ¿va? Les pedimos va Hay que contribuir a este esfuerzo Recuerden de que Nicaragua es de todos Y todos tenemos que contribuir Desde nuestra trinchera de producir 22 22 36 46 La línea telefónica de su programa programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30. Palabras finales, compañeros asesores. Eh, bueno, darle gracias por la oportunidad de habernos brindado hoy 25 de noviembre y eh, estando, bueno, para el próximo miércoles poderles colaborar y poder evacuar alguna consulta que ustedes tengan. Agradeciendo a nuestra audiencia, espero que haya sido de bien lo que hoy eh, hablamos invitándole para visitar nuestras tiendas, estamos en la Semana María y también eh, recuerden mañana llamar a, la, a, la, a la, al programa para para ser aquellos bendecido. No, para aquellos que no oyen no sabe qué cosa es la Semana María, rapidito, ¿qué cosa es la Semana María? en la empresa cooperativa social Fenicotaxi SRL. Bien, es eh, la presentación de nuestro proveedor, nuestro aliado, Café Soluble con la marca Chel. Esa es la Semana María. Y por supuesto, mañana vamos a estar rifando tres galones de aceite shell para vehículos sedán y cinco kits compuestos por bolso, camiseta, vaso, llavero, manga, gorra, entre otras cosas. Así de que ya sabe, póngase las baterías. Recuerde, mañana jueves de bendición, Carlitos. Y sí, así agradeciendo pues por un día más de, de haber compartido con nuestro compañero, este audiente. Y... Vamos a seguir hablando en el próximo miércoles acerca del medio ambiente porque los vehículos coreanos ya este, vienen adaptados para digamos un diseño que traen ellos para proteger el medio ambiente. Y, por supuesto, nos vamos con ese tema musical a Fénico Taxi. Y recuerde, mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana en la 92.3 FM. Estuvimos con ustedes en los controles, Elvin Gutiérrez, Jennifer Miranda, y quien le habla a su amigo y servidor, Omar José Miranda, y nuestros hermanos asesores. Si Dios lo permite, mañana estaremos con ustedes a las 8 de la mañana. Muy buenos días. Fénico Taxi RL es la institución gremial que está construyendo la nueva empresa cooperativa social en Nicaragua. Muchos aniversarios van y otros que vendrán. Muchos aniversarios van, prestigio nacional. Tiriamba no vio nacer compay y también crecer. Estamos más fuertes y enoces sueños y amor también. Hombres y mujeres luchando siempre para vencer. Con Fenicotachi Siempre vencerás Contra la pobresa Siempre hay que luchar Con Fenicotachi Siempre vencerás Contra la pobresa. aniversarios van, quien lo negará? Muchos aniversarios y cumpliremos más, con la voz del taxista voy a la libertad. Con Penico Taxi, nuestra querida organización, vamos de la mano, luchando hermano en nuestra nación. Con Penico Taxi, siempre vencerá. Contra la pobresa Sempre hay que luchar Con penicotaxi siempre vencerás Contra la pobresa siempre hay que luchar. Muchos aniversarios van de entrega y amor Muchos aniversarios van del vacío nacional son las cooperativas vamos sin retroceder cosechando triunfos y abriendo brechas llenos de fe La Fenico Taxi nació del pueblo y está con él Con Fenico Taxi siempre vencerás Contra la pobreza siempre hay que Con pelicotaxi siempre vencerás Contra la pobreza siempre hay que luchar Con pelicotaxi siempre vencerás contra la pobresa siempre hay que luchar. Con Fénico Taxi, siempre vencerás. Contra la pobresa siempre hay que luchar. Fenico Taxi, un bastión del cooperativismo nicaragüense.